Radio Show. Buenas noches, buenas noches, mis amigos y mis amigas. Muy buenas noches, mis colegas del metal. Saludos a todos y a todas, y bienvenidos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda a su amigo Dark Neruda. s estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com con bases en San Juan, Puerto Rico y simultáneamente transmitimos a través de Avanzadametálica.net con bases en República Dominicana. Como todos los domingos estamos aquí en nuestra cita metalera, todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, Para compartir eso que tanto nos apasiona que le llamamos metal pesado. Y vamos a tener 120 minutos de puro metal pesado para este programa que es nada más y nada menos que el penúltimo programa del año. Así mi gente. Este es el último, el penúltimo programa del año. El último programa p u e será s el día 27, domingo 27. Será nuestro último programa del 2020. Y ya comenzaremos la próxima semana de arriba en el 2021 con lo que sería nuestro primer programa del 2020. Ok, así que espero que disfrutemos esta noche, que hoy tengo un programa muy especial、eh, para toda esa gente que le encanta y le apasiona el heavy metal. Recuerde mi gente que si usted nos quiere sintonizar, puede hacerlo directamente a través de la página de Heavy Metal Mansion, simplemente entre a metalpr.com. ahí、eh, pulsa radio y después le da a la barra el play y automáticamente va a escuchar la programación también usted si tiene la、eh, aplicación de tuning puede buscarnos con, como metal pr en tuning y ahí también podrá disfrutar de la programación de heavy metal mansion、eh, también Eh, do, todos los domingos, durante nuestra programación, usted podrá entrar directamente a la página de avanzadametálica.net y ahí también podrá escuchar el programa todos los domingos. Si usted quiere participar de nuestro chat en vivo que tenemos en Heavy Metal Mansion, simplemente entre a metalpr.com diagonal. en vivo y le sale una cajita pone su nickname y automáticamente pasa a la plataforma del chat para compartir con los muchachos que están ahí comentando y listos para disfrutar lo que tenemos para hoy así que no hay excusa para no sintonizarnos y para no disfrutar de estos 120 minutos de puro metal pesado Así que ya、eh, como todos los domingos también les anuncio que además de nuestra programación los domingos a las 7 de la noche tenemos un grupo de emisoras hermanas que se han afiliado con nosotros para、eh, llevar el mensaje del metal pesado toda la semana desde diferentes países, diferentes días y diferentes horas. Entre estas emisoras tenemos a César Radio Rock que transmitirá todos los domingos a las 21 horas en Bolivia. Tendremos a, a la gente de Colombia、eh, que transmitirá todos los domingos a las 8 de la noche en Colombia a través de la página eltúnel.co. m A través de AsaltomataRadioRock.com que transmitirá todos los lunes a las 12 del mediodía en España.、Eh, MetalCorrosivo.com transmite todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. Frecuencia Online Radio todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. César Radio Rock a través de su emisora The Classic. Transmite los martes a las 21 horas en Bolivia. Radio Enigma. Transmite todos los miércoles a las 13 horas desde Chile. RockTotalRadio.com. Transmite todos los miércoles a las 8 de la noche desde Lima, Perú. Y la gente de e Spectro FM 98.9 transmite todos los viernes a las 10 de la mañana desde Corrientes, Argentina. Así que estas son las emisoras hermanas que se han afiliado con nosotros para poder compartir el metal pesado durante toda la semana y、eh, desde diferentes días, diferentes horas y desde diferentes、eh, emisoras. Si usted quiere más información sobre cuándo y desde dónde van a transmitir cerca de usted, puede entrar a nuestra página de Facebook y busque Heavy Metal Bunker Entertainment. Y ahí tenemos posteado la agenda con、eh, todas las emisoras, los días, las horas y sus direcciones donde van a estar siendo transmitido Heavy Metal Bunker Radio Show. ¿okay? Así que habiendo dicho eso, vámonos para lo que nos corresponde, que es nada más y nada menos que、eh, compartir eso que nos apasiona, que nos mueve los corazones y que nos encanta cada vez que los escuchamos, que es el heavy metal. Hoy,、eh, como han visto probablemente en las promociones que he estado haciendo, les tengo un programa especial. Hoy vamos a estar escuchando lo que a mi criterio personal considero que han sido los mejores álbumes de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal o la nueva ola del de Heavy Metal Tradicional. Esto es un movimiento que hace varios años surge, que son las bandas de la nueva generación que se han dedicado de alguna manera a continuar con el legado de las grandes estrellas del pasado,、eh, tocando lo que consideramos heavy metal tradicional.、Eh, como ustedes saben, el tiempo pasa, nuestras estrellas envejecen, nuestras estrellas se mueren, Los Lemmy se nos fueron, Black Saba b t h ya no existe, Slayer ya no existe,、eh, o z z y pues ya está viejito, muchas bandas ya icónicas ya están considerando seriamente el retiro y otros, aunque no lo están considerando, pues ya sabemos que no están dando el grado que realmente deberían dar y ya deberían pensar en retirarse. Lo que nos pone en la、eh, situación de que dentro de la próxima década probablemente más de la mitad de estos artistas ya no estarán activos. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué vamos a escuchar? ¿Lo mismo de siempre? ¿Los refritos desde los 70 hasta ahora? ¿Música de cementerio? Porque la mayoría de ellos estarían muertos. No. Hay un grupo de bandas, hay un grupo bien grande de bandas alrededor del mundo que han comenzado desde principio s de los años 2000. Hágase r buena música, buen heavy metal, sobre todo heavy metal tradicional. Y cuando hablamos de heavy metal tradicional, estamos hablando del de heavy metal que se pasea entre lo que es el speed metal, el Doom,、eh, quizás rayando un poco, a ver, algunos en el power, algunos pueden rayar un poquito. en el trash pero se mantienen dentro de lo que ha sido el heavy metal tradicional hay muchas bandas alrededor del mundo canadá suecia inglaterra e s t a d o s u n i d o s、eh, eh, francia italia muchísimos muchísimos lugares donde hay extraordinarias bandas claro la industria de la música ya no funciona como funcionaba antes que la Industria, ¿verdad? Que los sellos disqueros t e hacían un contrato multimillonario y ellos se encargaban de hacer todo y de hacer la gira y de hacer las promociones y de hacer todo. Y cuando una de estas sellos grandes querían hacerte famoso, t e hacían famoso.、Ah, hoy día esto no funciona. Hoy día las bandas son más autónomas,、eh, se hacen responsables más de、eh, lo que es el funcionamiento, la promoción y la producción. Lo que、eh, significa es que económicamente pues también tienen unos compromisos. Así que muchas de estas bandas se les hace bastante difícil tener acceso y poder tener la exposición y la publicidad que nuestros iconos tuvieron en su tiempo. Por eso es importante nosotros abrir el oído a las bandas de la nueva generación porque están haciendo buena música. Y ellos son los que van a llevar la batuta y la antorcha del heavy metal cuando ya nuestros iconos no estén. Así que hoy le quiero dedicar el programa de Heavy Metal Bunker Radio Show a los álbumes o a lo que yo considero que han sido los mejores álbumes de estas bandas en el 2020. Así que comenzamos con nuestro despegue en la noche de hoy. con una banda que yo la、eh, descubrí muy muy a principios del de 2020 recién ellos sacando、eh, su álbum y esto es una banda de españa que lleva como nombre night fear night fear lanza en el 2020 un álbum de nombre apocalypse de ese álbum estábamos escuchando el tema We Are Back Night Night Fear es una banda que surge en el 2008. No es hasta el 2012 que lanzan su primer álbum. Actualmente cuentan con tres álbumes, incluyendo este álbum Apocalypse que salió en el 2020. Así que con eso comenzamos con una banda de nuestra madre patria España de nombre Night Fear que me gusta mucho, mucho, mucho. De hecho, mandé a b u s c a r e l sin tan pronto lo descubrí. Eh, y el tema que estábamos escuchando era We are back. así que vámonos porque hoy nos vamos en un viaje por el new wave of traditional heavy metal y lo próximo que tenemos rapidito en nuestra primera intervención es una banda de francia que lleva por nombre rising steel de su reciente álbum fighting the all、oh, el tema breaking the silence altomataradiorock.com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 Nuestros artículos más recientes. Para e s c u c h a r n o s en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil. Gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play. O p i l l a los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock. La radio online del rock. Yes, people, estamos de regreso. Para esa gente que nos ha sintonizado un poco más tarde, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show.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 120 minutos de puro metal pesado. Y el programa de hoy lo queremos dedicar exclusivamente a la música del movimiento del New Wave of Traditional Heavy Metal, que es este movimiento de bandas de la nueva generación que se han dado a la tarea de、eh, continuar con el legado de、eh, seguir haciendo música de heavy metal tradicional. en sus diferentes modalidades bandas que son modernas con sonidos modernos con su propio ímpetu con su propio sabor y su propia textura pero altamente influenciada por las bandas clásicas del heavy metal tradicional como lo son black sabbath saxon judas priest iron maiden Le,、eh, motorhead y todas estas bandas Son bandas que no pretenden sonar a los 80 ni pretenden sonar como las bandas de los 80. Son bandas de la nueva generación, con sonido de la nueva generación, altamente influenciado por los iconos de los 80 y de los 70, para continuar con el legado de nuestro género que tanto nos apasiona. Entonces, comenzamos con nuestro despegue en la noche de hoy. Que lo hicimos con la banda española Night Fear. De su álbum Apocalypse estábamos escuchando el tema We Are Back. El 2020, para ser un año tan complicado, tan difícil、eh, y tan castrante para la industria de la música,、eh, es muy, muy sorprendente descubrir que. La cantidad de álbumes que salieron en el 2020 pues, fue increíble. No solamente la cantidad, sino la calidad de esos álbumes. Cuando yo estuve haciendo mi research para hacer este programa, yo logré encontrar más de 55 álbumes en el 2020 de bandas que son consideradas bandas de la nueva generación. Claro. De ahí tuve que、eh, comenzar a hacer un filtro y ahí comencé a sacar los que eran y los que eran compilaciones o los que eran live y me quedé solamente con los que eran álbumes de larga duración, pero aún así me quedé como con más de 30.、Eh, de ahí, pues, traté de escoger los que a mi criterio eran los más、eh, del heavy metal puro porque habían unos que. Casi casi eran power metal, habían otros que eran casi trash.、Eh, entonces traté de quedarme con lo más cercano. Y con todo eso me quedé con sobre 20. Entonces,、eh, aquí en este programa, pues no, no puedo sonar más de quizás 15. Así que. Esto que estoy sonando hoy no tiene ningún orden en particular. No tengo del, del 10 al 9, 8, no, no. Simplemente estoy sonando lo que yo entiendo son los mejores álbumes de The New Wave of Traditional Heavy Metal del 2020, sin ningún orden en particular, porque eso sería imposible. Sin embargo, sí quiero hacer mención de algunos álbumes que no voy a estar sonando esta noche, pero que creo que. Merecen honoríficamente ser mencionados. Uno de estos álbumes que me parece que fue extraordinario y no、pues, por u e s p espacio y por, pues, por, por los criterios que quise utilizar para este programa, pues no lo incluí, es la banda Traveler. Traveler lanza un álbum que se llama Termination Shock, que es espectacular.、Eh, una banda de Canadá. No los estoy <coughs> incluyendo en este programa, pero sí. Son una banda eh, super eh, Smolder, que quizás es una de las bandas que más renombre ha tenido、eh, en esto del New Wave of Traditional Heavy Mero. t Además de que Sara, su cantante, pues,、eh, ha estado promocionando mucho, mucho, mucho lo que es el movimiento de la venta de mercancía y de discos de estas bandas a través de Bandcamp, que en estos momentos es la plataforma. Que más royalty está pagando, que más dividendo le está dejando a las bandas, y que casi todas estas bandas de la nueva generación se están refugiando en Bandcamp. Así que, si usted quiere, le escucha a una de estas bandas y le interesa, vaya a la página de Bandcamp y allí va a conseguir el montón de bandas de la nueva generación.、Eh, otra banda que no la incluí, pero que me parece que es espectacular, es la banda Black Phantom. De Italia, ellos lanzaron un álbum de nombre Zero Hours Now y simple y sencillamente es una extraordinaria banda. En algún momento del año, pues yo soné algo de esta gente en el, en el programa, me parecen súper. Otra banda que es una banda de Alemania、eh, de nombre Eisenhower lanzaron un álbum de nombre Bless Be the Hunter, un buenísimo, buenísimo disco. Disco muy diferente,、eh, me, me gusta mucho la voz, es bien rara, muy extraña, pero es un excelente, musicalmente es un excelente disco. Otro,、eh, otra banda, Ward Dog, la, ellos lanzaron un álbum de nombre Die by My Sword, que es un disco espectacular, es un prototipo de heavy metal un, con un poco de sabor épico. Eh, así que eh, eh, si le interesa, búsquelo por War Dogs. Y por último, la banda X-Star. X-Star lanza su primer álbum bajo el nombre de la banda X-Star y es un disco súper, súper bueno. Ok,、eh, no los incluí porque es que eran demasiadas, no tengo el tiempo para ellos y por los criterios que u t i l i c é para el programa, pues. No me caben, así que eso eran unas bandas y hay más de 30 o 40 más que pudiese mencionarle, pero por falta de tiempo, pues simple y sencillamente no podemos. Bien, esta intervención que tuvimos ahora nos fuimos con una banda de Francia bajo el nombre de Rising Steel. Rising Steel es una banda que surge en el 2012, tiene dos álbumes de larga duración, uno en el 2016 y uno en el 2020, bajo el nombre Defy Them All. El, el tema que estábamos escuchando de esta banda era Breaking the Silence. La próxima banda que estábamos escuchando es una banda de los Estados Unidos, de Seattle, y esta banda se llama Greyhawk. Greyhawk tiene un EP del 2018 y su primer álbum lleva el nombre de Keep of the Flame. Y de ese álbum Keep of the Flame estábamos escuchando el tema Drop the Hammer. Un temazo de una extraordinaria banda de Seattle. Vámonos entonces para la、eh, próxima intervención y nos vamos a ir con una banda alemana que lanzaron un álbum en el 2020 de nombre World is Chain. El nombre del tema es Gates of Hell. El nombre de la banda. Listen. De Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Ajá, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Hoy disfrutando del programa dedicado a los mejores álbumes del 2020 de lo que es el New Wave of Traditional Heavy Metal. Y esta intervención la comenzamos con la banda alemana b l i z z a n b l i z z a n es una banda、eh, de heavy metal, ahí con un poquito de speed metal,、eh, que surge en el 2014. Lanzan un EP en el 2005. En el 2016 lanzan su primer álbum bajo el nombre de Genesis Reverse. Y en el 2020 lanzan un álbum bajo el nombre de World in Chains. De ese álbum Whirling Chains estábamos escuchando el tema Gates of Hell. Lo próximo que estábamos escuchando es una banda de Grecia. Esta banda lleva por nombre Dexter War. Dexter War eh, tiene, eh, cuenta con tres álbumes de larga duración. Esto es una banda que surge en el 2009. Eh, lanzan su primer álbum en el 2011, su segundo álbum en el 16 y su tercer álbum en el 2020. Y Este álbum lleva por nombre 3.、Eh, de ese álbum 3 estábamos escuchando el tema Soldiers of Life, una banda de heavy metal de、eh, Grecia que todos sus discos. Todos sus discos suenan súper, súper brutal. Pero este último disco número 3、eh, se siente una madurez、eh, mayor y me gusta bastante. Así que eso era Dexter War. d Bien, pero vámonos. Vámonos con nuestra próxima intervención y nos vamos a ir con una banda de Chicago. Esta banda, nosotros por poquito la vemos en el h e a l t Heroes 3, que fue cancelado por la pandemia. Estaba en agenda, pero lamentablemente no pudimos con ella. Y en el 2020 lanzaron un álbum de nombre Hard to Stop. El tema que vamos a escuchar es Face to Face, y la banda de Chicago se llama High Spirits. En Google Play o buscanos en las aplicaciones t u n e i n o Mi Radio Argentina. Frecuencia Online Radio, una alternativa para endulzar tus oídos. Yes, yes, yes. Regresamos aquí a Heavy Metal Bunker Radio Show、eh, y hoy. Esta, esta intervención que comenzamos ahora,、eh, o que acabamos de escuchar ahora, la comenzamos con una banda que es de Chicago, Illinois,、eh, y esta banda se llama High Spirit. High Spirit es una banda de heavy metal,、eh, un poco más suave, un poco más raspando al hard rock en algunas canciones, entonces se pasea entre lo que es el hard rock y el heavy metal. Eh, esta banda surge en el 2009. Actualmente tiene cuatro álbumes de larga duración y tiene tres EP.、Um, esta banda、eh, en el 2020 lanza su álbum Hard to Stop, y de ese álbum estábamos escuchando el tema Face to Face de、eh, una excelente banda. Que como les dije ahorita, era una banda que estaba dentro del roster que íbamos a estar viendo en el h e l l s h e r o 3. Un festival de cuatro pares que se nos canceló y que todavía me duele en la pepita del alma.、Eh, así que eso era High Spirit. Después nos fuimos con una banda que sí logramos ver en el festival h e l l s h e r o e s 2. Y estamos hablando de la banda californiana h m n Hunt es una banda、eh, de heavy metal bastante tradicional y en el 2020 Hunt lanza dos álbumes.、Eh, uno a principios del de 2020 bajo el nombre de Mind Freeze y uno a finales, casi entre mediados y finales del 2020 bajo el nombre de Flashback. Con esto、eh, estaríamos hablando de que、eh, Hunt tiene cuatro álbumes de larga duración.、Eh, Hunt es una banda que surge en el 2017、eh, y suenan en vivo, suenan súper, súper bien.、Eh, así que es una de las bandas que quise incluir, que ya lo habías escuchado, ya yo lo había sonado en otros programas,、eh, pero quise compartirlo con ustedes. Bien. Lo próximo que vamos a tener en esta próxima、eh, intervención, es una banda、eh, de Ohio, Estados Unidos, en Ohio. Esta banda en el 2020 lanza una, un álbum bajo el nombre de Blood Red Victory. Y de ese álbum vamos a estar escuchando el tema Gates of Evermore. Esta banda se llama Iron Flame.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 The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s e s Por aquí, por aquí, por aquí es que es. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Y hoy estamos compartiendo con ustedes lo que han sido los mejores álbumes del 2020 del New Wave of Tradition. Ajá, mi gente, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Le saluda s a su amigo Dark Nerudas y le quiero dar saludo a toda esa gente que está en el chat compartiendo, a los que están en WhatsApp en nuestro grupito allí, a los que me han estado escribiendo a mi Messenger en Facebook y a mi WhatsApp personal. Un saludo a todos y a todas. Y también un saludo a toda esa gente de Latinoamérica y España que estarán disfrutando de este programa durante la semana、eh, a través de sus emisoras locales. Así que un abrazo a todos y a todas. Y ya se nos está acabando el 2020. Vamos a ver si el 2021 viene con un poquito más de actitud positiva. Lo que sí sabemos es que esta intervención que acabamos de hacer. Lo hicimos con.、Eh, comenzamos con la banda de Estados Unidos de Ohio, Iron Flame. Iron Flame es una banda que surge en el 2016. Es una banda que está entre el heavy metal y coqueteando con el power metal.、Eh, y tiene tres álbumes de larga duración. Su primer álbum fue en el 2017, el segundo en el 2018. Y su más reciente álbum fue muy a principios del de 2020 bajo el nombre de Blood Red Victory. Un extraordinario álbum. Así que eso que teníamos era Iron Flame. Lo próximo que estábamos escuchando era la banda Wolf. ¿sí? La banda Wolf, que es una banda de Suecia. Wolf、eh, comienza en el 1995, pero no es hasta el 1999 que lanzan su primer álbum de larga duración. Actualmente Wolf tiene siete álbumes y su más reciente álbum fue lanzado ahora en el 2020 bajo el nombre d e f e a t i n g the Machine. Un extraordinario álbum muy, muy, muy bueno. Eh, que recientemente fueron firmados con la banda Century Media Record. s Así que eso que teníamos era la banda w o l l Bien, vámonos ahora con otra intervención y nos vamos a ir con una banda de Inglaterra. Esta banda, desde que la escuché la primera vez, también me cautivó mucho y lleva por nombre Neuron Spoiler. Neuron Spoiler lanza un álbum en el 2020 bajo el nombre de Spoil for Choice. Y el tema que vamos a estar escuchando es An Eye for An Eye.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 Escuchando lo que son algunos de los mejores, porque la cantidad de álbumes que ha salido en el 2020 es una cosa brutal. Yo los invito a que, si a ustedes les interesa saber más de este movimiento y de conocer más estas bandas, YouTube、eh, tiene un canal que se llama, bueno, hay un canal en YouTube que se llama New Wave of Traditional h e a v y m e t i c así con las siglas.、Eh, De New Wave of Traditional Heavy Metal, donde todo el tiempo se están posteando los álbumes de estas bandas, cada vez que sacan discos nuevos, se están posteando allí, con autorización de las bandas, porque es un recurso y una plataforma que estas bandas están utilizando. Facebook también tiene esa página, la misma persona que hizo. El canal de YouTube, pues también hizo la página en Facebook que se llama así: New Wave of Traditional Heavy Metal, las siglas, con el puñito así.、Eh, y ahí usted se puede enterar de cada vez que sale una banda nueva, o alguna de estas bandas lanzan un disco nuevo, o un single, o un EP. Y como les dije ahorita, la plataforma que más están utilizando para poder, para poder mover sus、eh, discos y su mercancía es Bandcamp. Eh, no es que no se puedan conseguir en otros, pero recuerden, son bandas nuevas, son bandas de la nueva generación. Estamos hablando de una industria donde las bandas tienen que correr con básicamente todos los gastos de producción, venta, mercancía y todo. Ya eso de los contratos grandes con bandas grandes ya eso no existe. Así que ellos tratan de buscar、eh, las plataformas que mejor dividendo económico le puedan dejar. y también、eh, sus mercancías se producen en cantidades pequeñas porque no tienen el poder adquisitivo para poder、eh, hacer q u é s é yo como iron maiden que puede decir bueno vamos a hacer dos millones de gorra y se venden alrededor del mundo ellos no pueden hacer eso así que los discos los van sacando según se van vendiendo así que、eh, a estas personas que quieran e、eh, s t é n interesados en seguir conociendo lo que es el n e w wave of traditional heavy metal Eh, entren a esos canales de YouTube,、eh, canales de la página de, de Facebook o a través de Bandcamp, ahí van a ver todas las bandas y toda la mercancía que hay disponible. ¿okay? Bien, eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues comenzamos con la banda Neuron Spoiler. Neuron Spoiler es una banda de、eh, heavy metal bien tradicional de United Kingdom. De Londres, específicamente. Esta banda comienza en el 2009 y no es hasta el 2013 que lanzan su primer álbum. Tienen actualmente tres álbumes de larga duración, incluyendo su más reciente disco en el 2020 que lleva por nombre Spoil for Choice. El tema que estábamos escuchando era de ese disco y el tema se llamaba An Eye for an Eye. Bien. Lo próximo que estábamos escuchando p u es es una banda de aquí de aquí al q u í a ladito de Houston, Texas. Esta banda se llama Scroll Keeper. Es una banda que surge en el 2016. En el 2018 lanzan un EP. Y en el 2020 lanzan su primer álbum debut bajo el nombre de Autodafe. De ese álbum, Autodafe, estábamos escuchando el tema. Devil's Cálculos. Eso es c r o w l Keeper. Banda de aquí de los Estados Unidos. Específicamente de Houston, Texas. Pero ya que estábamos hablando de bandas de Texas. Pues vámonos con otra banda que también es de Texas. Y esta banda sí ha hecho mucho ruido. Esta banda sí ha comenzado a crecer su nombre. Y este año lanzó un álbum. Que en muchas de las publicaciones que he visto. Que está considerado como uno de los mejores álbumes, no solamente del New Wave of British Heavy Metal. i n c l u s i v estuve e viendo un,、eh, un video en YouTube donde sale Sam Dong, sale Sarah, salen un sinnúmero de conductores de programas importantes de heavy metal en los Estados Unidos. Y cada uno daba cuál era su álbum favorito del 2020 y hubo. conductores que dijeron que este álbum era su álbum favorito del 2020 por encima de los álbumes de iconos estrellas y bandas de renombre estamos hablando de la banda eternal champion que lanzaron un álbum bajo el nombre de raven in iron y el tema que vamos a estar escuchando es warm of the earth Del metal, les saluda d a r k Nerudas de Heavy Metal Bunker Radio Show. Quiero desearles a todos y a todas una feliz Navidad y un mucho mejor 2021 desde metalpr.com. Keep on rocking, la única y verdadera estación del metal en Puerto Rico. Metal desde el 2001, reconocida mundialmente. MetalPR.com Heavy Metal Mancha. Yes, people, we are back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show y hoy estamos escuchando los mejores álbumes del New Wave of Traditional Heavy Metal lanzados en el 2020. Esta intervención la comenzamos con una banda que hizo que está haciendo mucho ruido. Y que、eh, acaba de lanzar un álbum que ha sido.、Eh, Las críticas han sido extraordinarias.、Eh, un álbum que ha sido muy, muy aceptado, no solamente en la comunidad de New Wave of Traditional e n d Metal, pero sino por conductores de programas、eh, que tradicionalmente ponen música eh, eh, de bandas famosas, reconocidas. Y estamos hablando de. eternal champion eternal champion es una banda de austin texas esta banda surge en el 2012 y actualmente cuenta con dos álbumes de larga duración una、eh, que se lanzó en el 2016 bajo el nombre t h e armor of iron y un ep que lanzaron en el 2017 y su más reciente álbum bajo el nombre de raven and iron Que fue lanzado este año en el 2020. Este、eh, álbum es un prototipo de heavy metal con un sabor bien fuerte a Epic eh, Metal. Eh, las armonías de las voces p u e son s un poco d i f e r e n t e pero la música es una cosa que está bien compuesta, está,、eh, es una ponchaera. Eh, Eternal Champion la verdad es que maduró mucho la diferencia entre lo que fue su EP del 2017、eh, y lo que fue su álbum del 2016 versus este álbum hay una diferencia bien grande entonces esto es un álbum bastante reconocido y quisimos compartir con ustedes del Raven and Iron estábamos escuchando el tema Warm of the Earth de Eternal Champion Lo próximo que estábamos escuchando pues es una banda de Catalonia, España. Esta banda lleva por nombre Streamer y acaban de lanzar en el 2020 un álbum que lleva por nombre Light of Death. Esta banda、eh, Streamer surge en el 2013, pero no es hasta el 2017 que lanzan su primer álbum bajo el nombre de Now or Never. Y su segundo álbum en el 2020, que es el Light of Death. Del disco Light of Death estábamos escuchando precisamente el tema Light of Death. Y esto era streamer de nuestra madre patria España. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar escuchando y nos vamos a ir con una banda que es bastante reconocida. Porque lleva ratito por ahí haciendo ruido. Vámonos con Ambush de su álbum Infidel. El tema Infidel. German radio has just announced that Hitler is dead. Todos los jueves a las 10 de la noche, e s c u c h a clásicos d e heavy metal a través de AC Rock y la nueva generación, noticias, comentarios, reseñas, metal en español. Todos los jueves a las 10 de la noche, por AC Rock Radio. Here we are, gente, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y estábamos escuchando esta intervención que la comenzamos con la banda de Suecia Ambush. Ambush es una banda、eh, de heavy metal bastante tradicional. Esta banda comienza en el 2013. Actualmente cuenta con tres álbumes de larga duración, siendo el primero en el 2014 y su más reciente álbum en el 2020 bajo el nombre de Infideo. A pesar de que es una banda que no lleva mucho tiempo, pero es una banda que ha hecho bastante、eh, ruido y que ha sido bastante reconocida en lo que es el ambiente del New Wave of Traditional Heavy Metal. Lo próximo que estábamos escuchando es otra banda de España. Esta banda es de Andalucía. Esta banda comienza en el 2013 y tiene tres álbumes de larga duración. Su más reciente álbum tiene el nombre de Evil Must Die. Estamos hablando de la banda Snake Eyes. Snake Eyes lleva siete años por ahí y desde España está haciendo un extraordinario heavy metal tradicional. Poniendo、eh, su nombre en perspectiva aquí en el New Wave of Traditional Heavy m e t a l Así que es hora Snake Eyes. De su álbum Evil Must Die del 2020 estábamos escuchando el tema War Machine. Así que mi gente lamentablemente me dice mi relojito de arena que no me queda tiempo para más. Que mis 120 minutos se me agotaron. Así que,、eh, lamentablemente, hay mucha, mucha más música que pudiésemos、eh, compartir con ustedes. Eh, eh, honestamente, podemos hacer tres o cuatro programas sin repetir ni una sola banda. Pero、eh, siempre hay que hacer un filtro y sacar un grupito de bandas y darle, ¿verdad? Para compartir con ustedes. Y esto era lo que teníamos. Para ustedes, como les dije ahorita, si usted estaba interesado en conocer más de este movimiento de bandas de la nueva generación, simple y sencillamente、eh, búsquelos y los va a encontrar. Yo、eh, me despido, como les dije, este es el penúltimo programa. El próximo domingo 27 será nuestro último programa y este programa será súper especial porque vamos a estar sonando. Lo que en mi criterio personal、eh, considero son los mejores álbumes del heavy metal en el 2020. Así que vamos a ver, vamos a ver qué compartimos con ustedes en ese último programa del año. Bien, mi gente, yo los dejo hasta la semana que viene. Como siempre, les recuerdo que todos los jueves estoy en. AZ Loud con, en AZ Rack con 60 minutos de hard rock y heavy metal compartiendo para ustedes a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Y el próximo domingo, como les dije, domingo 27, nuestro último programa del año que será dedicado a los mejores álbumes del heavy metal del 2020. Y vamos a estar compartiendo y pasándolas súper bien con ustedes. Así que. Que tengan una muy feliz Navidad, que la pasen súper bien. Aquellos que están de vacaciones, que la disfruten con su familia, con mucho juicio y mucha cautela. Protéjase usted y proteja a su familia. Aquellos que seguimos trabajando, que trabajen poco, ganen mucho, que coman bastante y beban más. Así que yo los dejo y les deseo una extraordinaria semana. Se despide su amigo Dark Nerudas hasta la vista, baby.